Y, eh, Tangueras eh, está cumpliendo un año, así que con este proyecto que, que pegó también en Cañuelas, eh, 12 mujeres, 12 talentos, 12 estilos diferentes y la verdad que cuando estuvimos en Juana de Arco el año pasado fue un éxito total. Eh, y después el boca a boca, porque después de esa fecha surgieron cuatro más por el querernos conocer. <risa> Bueno, ¿cómo, ¿cómo te integraste Gloria en el caso tuyo y cómo viste tu crecimiento también? Mira, yo me integré a través de Fabi, porque Fabi es una referente del de tango acá en Cañuelas. Yo venía de cantar tango hace unos cuantos años eh, del lado de Matanza, porque yo estudié en la Mare, la Escuela de, de, de Arte. Y bueno, nada, cuando vi que por fin había un movimiento de tango y en especial que nos incluía a las cantoras, ella me, me invitó y la verdad que obviamente acepté porque que haya algo de tango en el pueblo está buenísimo y aparte el grupo humano que se formó eh, es muy, muy, muy lindo eh, las chicas tienen cada una su, su personalidad, su estilo tanguero diferente entonces se aborda muchísimo todo el género eh, es la verdad que un espacio para compartir que está buenísimo Bien. Entre las dos me mencionan las compañeras los nombres, ¿se acuerdan? Sí, eh, Silvia, Sandra, vos sigues ayudándome. Sí, Malena Graz, los ah, bueno, eh, apellidos. Bueno, Betty Barcia, uh -huh. eh, bueno, Sandra Cheruti. Sí, Sandra Cheruti, eh, lo teníamos Noelia Vivas, eh. Eh, Noelia eh, Correa. Correa. Correa. Y, Ahí vamos. Male, ya dijiste. Sí, sí lo tenían no todo. Eh, lo dije. Palo, Paloma, no, ese. es la integrante más joven y, y trae toda esta impronta del tango nuevo y diferente. Bueno, eh. sí, eh, siempre digo que desde ya todos los estilos y todas las edades también, porque mm. eh, cuando subió Betty Barcia al escenario fue. Eh, explotó, porque la gente aplaudía, acompañaba a cantar, con todas también, pero es como que ella... Eh, yo me emocioné porque el recibir ese cariño que es el aplauso para el artista, eh, fue maravilloso. Sí. Eh, no me quiero olvidar también de... La, de Rosana Laurens Y de Laura Ferro. Y Laura Ferro. Sí, sí. Bueno, la cita es este, este fin de semana, Fabiana. Sí, es este domingo 7 en Juana de Arco, a las 21 y 30 horas. También vamos a, a, a nombrar a los músicos, eh, estos genios también, eh, Juan Frachi y Leo Menito. Así que son los que hoy, por ejemplo, están estudiando nuestro, eh, nuestro repertorio, repertorio. Que es bastante. Y la verdad que eh, realmente estar acompañada de ellos es un lujo. Es uh -huh. un lujo. Son los músicos extraordinarios y del género, que es muy importante. Uh -huh. Bueno, agradeciendo la atención, algo más que quieran agregar, Fabiana. Eh, los esperamos, sí, Los, los esper esperamos. Tenemos un repertorio hermoso por abordar. Eh, hay muy linda energía y esperemos que eh, todos los que se sumen a compartir este momento eh, aprecien, aprecien todo lo que estamos preparando. Sí. Y las, también quise, eh, quiero eh, nombrar eh, a Nicolás Martínez que da este espacio. Eh, para toda la cultura, para todos los géneros, que es muy importante que en Cañuelas no lo teníamos y la verdad que llegar y tener el lugar para poderlo desarrollar y también lo que le causó a Nicolás y a la señora, eh, lo que fue esa presentación porque no hubo lugar, no había, eh, no había silla, no había mesa y dijo ¡wow! Pero bueno, el público nos acompañó y, y espero que, que esta vez se vuelva a repetir, eh, por supuesto con otros... Eh, con otro esti, eh, matices, otro, otros matices otros matices también ah y hay público eh, también eh, el, el público también aborda eh, muchas edades porque hubo juventud que por ejemplo nos acompañó a nosotros como para ver el espectáculo uh -huh. y se quedó como wow viste eh, para la juventud también ayuda a seguir difundiendo nuestro tango que había quedado como perdido allá en los 80 y vuelve a resurgir con el baile entonces, eh, bueno, también eso eh, es lindo de, de nombrarlo y, y que se siga produciendo los esperamos a los tangueros y a los que no son tangueros también porque se disfruta mucho uno cuando entra al tango no sale más, es hermoso sí, sí tal cual